durante esta semana. Claro. Y así está ocurriendo. De hecho se viene el teatro por la identidad. Bien a Viaema y a Patagones, ¿eh? Este vamos a ir repasando en la página de nuestra radio está el cronograma, pero estamos en línea con Andrés Amoroso, ¿eh? de CTA, su tema Patagona está participando en las dos organizaciones. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Que el rosario te saludamos. Hola, ¿cómo andas, chicos? Buen bueno, día. ¿Cómo anda el programa de actividades que incluía ...entre ellos la presencia de Teatro por la Identidad. Sí, sí, la verdad que, bueno, primero agradecerles eh, el compromiso para difundir estas actividades... ...y como bien ustedes decían, eh, la verdad que no, no se agotaron las actividades el 24 de marzo... ...y estamos recontra recontraorgullosos porque no solamente no se van a agotar esta semana... ...sino que vamos a seguir con actividades todo el año para concientizar los 40 años del último eh, golpe civil y militar... Y ahora la verdad que con un gran esfuerzo y siguiendo la línea de lo que fueron las marchas del 23 y del 24, déjame hacer un paréntesis, sí. ya que, que estoy hablando con ustedes, las marchas del 23 y del 24, tanto en Patagones como en Viena, fueron históricas y estamos muy eh, orgullosos y entusiasmados de haber movilizado tanta a tanta gente en patagones y en viena sí, bueno, sobre que, todo en patagones no sí sobre todo en patagones estamos muy pero muy contentos yo ayer estaba hablando con cielo de la asociación de víctimas y familiares de terrorismo y la verdad que estamos muy muy contentos porque además hoyye eh, patagones no no es por ahí una una ciudad eh, tan sencilla y que esté habituado a esta a estas movilizaciones y muchísimo muchísima gente muchísimos jóvenes muchísimas organizaciones así que Estamos re contentos con lo que con lo que se generó. Y me y parece que... y me parece increíble que esto también tiene que ver con que hay chicos, nuevas generaciones involucrados, digamos, en la organización, ¿no? Ni hablar, ni hablar, ni hablar porque los chicos tomaron las políticas de derechos humanos y alzaron Eh, las banderas ya esto lo, lo estamos viendo hace muchos años las eh, uh -huh. eh, las la, la, las viejitas, nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo ya son grandes pero yo estoy recontra seguro que los jóvenes van a alzar la bandera con con la misma fuerza que le hicieron ellas así que en eso estoy segurísimo que, que, que el presente y el futuro está asegurado y lo dejamos en buenas manos eh, uh -huh. nosotros La, y además de, de lo que fueron las marchas 23 y 24, innumerable actividad de los chicos de la Fuente Alba en la Universidad del Comahue, eh, de, en la en la Universidad de Río bueno, todos todos tomaron la política de derechos humanos en este año crucial eh como como como algo importante. Y bueno, y vuelvo al sí. tema por el que me llamaron, eh, otra de las iniciativas que que la asociación Eh, eh, trajo y va a traer es eh, que eh, la posibilidad de contar con el teatro eh, por la identidad un grupo de actores que, que vienen militando los derechos humanos desde esta actividad artística eh, lo vienen haciendo hace muchísimos años, son muy conocidos y bueno, en esta oportunidad la, la idea primero era traerlo a Viedma y como estamos haciendo en los últimos años también intentamos replicarlo en Carmen de Patagones así que Muy entusiasmado, y, eh, ayer hablaba con Silo Tainiti y me decía que una eh, una de las funciones eh, que está programada para el Cine Gama porque es Mira. así, le, le comento sí, a, a, a la gente que está escuchando Dale. ¿Cómo, ¿Cómo es la el cronograma? Claro, sí, es va a ser eh, el viernes a las 2 de la tarde en el Cine Gama solamente para estudiantes de, de los colegios eh, y me, ayer hablaba con Silo de la asociación, y me decía que ya está prácticamente colmado, eh, que un montón de profesores ya han anotado a todos sus alumnos y que que todos van a ir allí, así que eso la verdad que nos pone bueno. felices. Eh, y además agradecerle a, a la gente del Cine Gama, que siempre con, con tanto compromiso eh, donó, eh, se dio las instalaciones del cine para que se pueda concretar eso. Y después, eh, después, a la, a la noche, a, la, a, la, a a la noche creo que es, ya me fijo, a las 22... Sí, eh, en el tubo era, ¿no? En el tubo, exactamente, sí, a, la, a las 22 horas, sí, exactamente, en el tubo eh, va a ser la, la segunda función. Ahí ya para un público un poquito más restringido porque el teatro es, es, es chiquito. Y uh -huh. la apuesta más, más importante es la que se va a llevar a cabo el día sábado. El día uh -huh. sábado a las 20 horas vamos a va a estar el teatro por la identidad en, en Carmen de Patagones en la escuela Dos Nueva, allá en la en la calle Botazzi Meilan. Ah, mira. Eh, sí, sí, así que ahí y Además ahí, tiene como un teatrito. Claro, aprovechando la escuela que tiene un teatrito, eh, va, vamos a hacer la función ahí a las a las 8. Además está buenísimo porque el horario que a las 20 horas está está genial, eh y bueno, y ahí entra un montón de gente, la entrada es libre y gratuita, los, los compañeros que vienen, actores del teatro de identidad, tienen el compromiso de no cobrar un centavo, tampoco pasar la gorra, nosotros les le habíamos ofrecido nos, nos dijeron que de ninguna manera, así que esto es eh, todo a pulmón, eh, quiero decir, Eh, eh por lo tanto, yo eh, le pido a la gente que está escuchando que que también nos no, nos ayude y la la verdad es que la la presencia sería muy muy importante en patagon el salón es grande así que eh va, van a poder entrar todos es un buen plan no Hacer... va a haber lugar eh no va a quedar lugar o pues esperemos. ¿Te <risa> Ayer hablaba con mi alumno del Instituto de Formación Docente, por ejemplo, y muchos de ellos nunca habían visto una obra de teatro, ¿no? Entonces, digo, es, es una gran oportunidad para para, para sensibilizarnos eh, culturalmente y también socialmente. Así que, nada, la verdad que invitado todos y, y que todos que lleven a su familia, a sus amigos, pues va a ser un muy lindo momento. Andrés, muchas gracias siempre por atendernos, ¿eh? No, no, un abrazo a los dos, chau. Bueno. Hasta luego. Repasemos cómo sí. es el conorama. Sí, entonces. entonces, primera función, cine gama.